Recordarte que este tu programa Euskal Música también lo puedes volver a sintonizar, lo puedes volver a escuchar el sábado y el domingo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde en el mismo dial el 100.8 Berriozar Ratia, pero eso sí en repetición. Y ya sabes que en cuanto concluye el programa de Euskal Música del jueves lo subimos a las redes sociales, lo subimos a la página de Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar Ratia. Para que lo escuches cuando a ti más te guste, a la hora que a ti más te interese. Mañana, tarde y noche. Aparte de estar informado con las noticias más destacadas de la semana, la agenda de conciertos con los respectivos carteles, videoclips y, por supuesto, también algún que otro tema musical. Todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria También a través de las redes sociales, a través de facebook.com Barra Euskal Música, Berriozar y Ratia Hoy tenemos visita en el programa Euskal Música Tenemos la visita de la formación de Nafarroa, Sofocaos Una banda que en agosto de este año 2015 Sacaron su primer álbum titulado Ostopo a Kinditus En el cual te puedes encontrar siete canciones Hablaremos con la banda de su trayectoria musical Hablaremos por supuesto de este primer eh, trabajo Lo dicho compuesto por 7 canciones bajo el nombre de Ostopa Gainitus También por supuesto hablaremos de sus conciertos Y también eh, pues eh, hablaremos para que nos den a conocer Pues algún móvil, algún correo electrónico Para la contratación de esta joven banda De este cuarteto de Nafarroa So, eh, Sofocas que acaban de publicar lo dicho en este verano del 2015 su primer álbum Ostopack Gain the Y aparte de la entrevista con esta joven banda, escucharemos entre otros a Encore con su tercer larga duración. También escucharemos a Eskian Cristó con su álbum Azot de o a la banda Cesatek con su nuevo largaduración Noise Egundugun Discolic Onena. Todo ello durante estos próximos 90 minutos, ya sabes, cita que tienes, el jueves en riguroso directo, el fin de semana en repetición, entre las 6 y las 7 y media de la tarde, en el 100.8, en Berriozar y Ratia, en Euskal Música, tu cita, con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Y antes de comenzar el programa de hoy, pues vamos a hablar un poquito del Atorchu Rock El Atorchu Rock que se va a celebrar el 26 de diciembre, como viene siendo habitual durante estos últimos años en Atarrabia Y es que ya sabemos los horarios de los grupos participantes. También vamos a hablar un poquito de los horarios de la barra, que será desde las 4 de la tarde y hasta las 6 y media de la madrugada. La tienda estará abierta desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la madrugada y la cocina estará abierta desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. Y vamos con los salarios de los grupos participantes La apertura de puertas será a las 4 Y para calentar motores estará a las 4 de la tarde encima del escenario DJ Piloto A las 4 y media Sociedad Alcohólica A las 6 menos cuarto Soh A las 7 menos 10 estará anestesia a las 8 menos 5 gatillazo a las 9 y 10 oliva gorriac a las 10z y media río propaganda a las 12 menos cuarto los topiles chiriaos a la 1 de la madrugada non Servium, a las dos y cuarto skyán a las 3 y 20 estará escatu a las 4 y 25 de la madrugada ets en todo el sarmiento a las cinco y media para cerrar el festival a las cinco y media de la madrugada estará dj jchoos son los horarios de los grupos participantes en esta nueva edición de la Torch Rock, la edición número 18. Por cierto, hay que comentarte que el próximo jueves 24 de diciembre haremos un programa especial dedicado al, a la Torch Rock, ya que escucharemos música de los grupos participantes y volveremos a darte a conocer los horarios de cada uno de los grupos participantes participantes. Eso será el próximo jueves, aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia, en Euskal Música, ese especial a Tortu Rock. Y ahora vamos a comenzar el programa de hoy y lo vamos a hacer... Con el grupo Gosategui Que comenzó su andadura musical en 1992 Abriendo nuevos y revolucionarios caminos para la trictrisa Su primer disco salió en 1995 Donde se convertirían en una referencia ineludible En 2012 el grupo celebraba su vigésimo aniversario Con un disco que bajo el título Gosategui All Star 1992-2012 Vino a actualizar las canciones más emblemáticas de su historia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 Dan Chalecuán y Calambriac con Gosategui. Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. Oh. Egarriak gengela eta cerveza ta... Batek beiratutak eniuegin zigun hartu Se batean gogo datzeko Zorzen dele Estaban dos de los clásicos de Gozategui incluidos en ese álbum recopilatorio All Star 1992-2012. Los temas Dan chalecuan y Calambreac. Y nos vamos ahora con la banda Encore. Una banda que crece en el barrio de Recalde de Bilbo en 2009 y edita un EP de cuatro temas con el título Múltiplo Comune Tako Chiquiena. En 2010 aparecerá el segundo EP. Satika, Caille como una tacoch y en 2011 el single Ser Garen, los tres trabajos autoeditados por la banda, tres cortos años pero intensamente vivos y repletos de grandes canciones la lista de Encore es bastante larga ya que han estado en el concurso de maquetas de Gastea 2010, en el concurso de bandas noveles de Bilbao, en el concurso de maquetas de Vizcaya Televisión en el banden Leia del 2010, en el concurso Baracaldo Pop Rock del 2010, en el Leyo a Pop Rock del 2011 entre otros certámenes y es que Encore se encauza con méritos propios, Encore ...grabó y masterizó su primer disco... ...Factore Comunac... ...Enviar Estudios de Bilbao... ...durante septiembre, octubre y noviembre... ...del 2011... ...ahora, en el 2015... ...regresa con lo que es... ...su tercer disco... ...un álbum que ha sido grabado... ...este tercer eh, álbum... ...entre junio y julio del 2015... ...en los estudios Tío Pete... ...las mezclas las han hecho Peña y Muro... ...Enviar Estudios... ...la producción es de Urchi... ...y José Lastra... ...Enviar Estudios... ...y la masterización... Ha sido realizada por Stannis Elorza en Doctor Master Lo dicho, nos vamos a quedar pues con este tercer larga duración De reciente publicación de esta banda Bilbaína en core Y te vamos a extraer dos de los temas horchada ra y Egan Zorre Reigoan a flore Azo Azo Neion Nega Gauçais sendo parte anarquia Tengo a delirar sendo parte ansuri Prego Pues ahí estaban sonando dos de los temas, incluidos en el tercer larga duración de esta formación de Bilbo, Encore, una banda compuesta por Xavi a la voz, Urchi a la guitarra y a los teclados, Aitor al bajo y Álvaro a la batería. Los temas que has podido escuchar, horchada ra y Egan. Y de Encore, pues que nos vamos a ir con otro estilo musical, nos vamos a ir con algo más tranquilito, nos vamos a ir con la formación Lauroba una banda que la formaron los hermanos Laurova, Iker y Arich en el año 2004, después de dejar las bandas Utikan y Amaika Vidé donde tocaba Iker se dieron a conocer con una maqueta en el 2005, al año siguiente ganaron el concurso de Pop Rock de Donosti y hasta ahora han presentado dos discos, Gawari, Gawarekin en el 2008 y Egunarekin en 2010, y Club Bad Basamortuan del 2012 es el título de este nuevo disco sin duda el más sugerente y Moderno de todos Este nuevo trabajo se ha producido en el estudio Potoco a las órdenes de Freddy Peláez El cual también ha colaborado Grabando acordeón en algunos temas Su aportación ha sido sin duda Imprescindible para el brillante Resultado, un disco en el cual Pues eh, te puedes encontrar Rock, Pop, Power Pop Poniendo en todo momento el sabroso contraste entre las guitarras y la sección rítmica La Europa en 2005, gauari Gawarekin en 2008, Gunarekin en 2010 Y ahora regresan hace 3 años con su Iglu Bat Basamortuan Y de él te vamos a extraer los temas Iglu Bat Basamortuan que da título al álbum Ikea Sa suoraina a met churdiño tan seruri que custeres de nube pacoitzeando laño mardo drive my tempo way when i'm belower change all now so Estamos compartiendo contigo más música en la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM, en una nueva edición de Euskal Música. Ya sabes, contigo cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes el fin de semana en el mismo dial, el 100.8. Berriozar y Ratia en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, pero en repetición. Hemos escuchado a Gosategui, a Encore y a Lauroba. Y nos vamos con la formación Esquian Cristó, una banda que proviene del Valle de Arratia y sus componentes se juntaron en 2012 después de Dara. A su anterior banda Eskean, el merecido apellido. Desde muy jóvenes todos empezaron a animar su alma bajo los destellos de la música. Hay que comentar que Imanol Arrese Batería estuvo en Cocoteco, Nagy Factory y Eskean. Arich Ontalvilla, guitarra, estuvo en Psicotaco, Invierno Ruso y death DevGhost. Peyo Arteche, bajista, pasó por Saustu y Material Gris y actualmente toca el saxofón barítono en la banda de música de Areacha. Álex Arrillo, guitarra, estuvo en Cocoteco y Nagy Factory. Peyo Arteche, cantante, fue trompeta en la banda de música de Areacha, estuvo en Cocoteco, Nagy Factory y Esquean. Esquean Cristo editó su primera maqueta en 2013 y en noviembre ganaron Arteche. Banden Leia. Es que Ancristo grabó su disco, Azote Caldús, que es el que te vamos a presentar en Galate Studios de Anduin. El técnico Marcell grabó, mezcló, produjo y masterizó el disco durante mayo, junio y julio del 2013. Este disco, Azote Caldús, es fruto por haber ganado el concurso Banden Leia del 2013. Nos quedamos pues con dos de los temas, extraídos de su álbum Madaricasioá y Ona Gona Gori Los incluidos en ese álbum de Esquean Cristo, el álbum Azoteca Duz, los temas Madarikasioa y Ona Bumbo. Y ahora nos vamos con un poquito de fiesta Ya que nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de Se Esatek, Iñóis, Diskorik, El grupo Se Satek vuelve a las pistas de baile Y no de cualquier manera Vuelve con el mejor disco que han hecho nunca Así lo confirma el título del disco que publican Con la plataforma Bomberenea Ekinchak Según comentó la banda en la presentación De este nuevo largo duración Es hora de agitar nuestras conciencias y formar Más de pensar además de todo esto, el disco cuenta con diferentes colaboraciones si Garashi Esnaola ha introducido teclados en varias canciones y los componentes del grupo talco cantan en la canción yasan Por otro lado, la letra de Pianistaren Eriocha está basada en un poema de Joseba Sarionandía. La grabación y mezcla del disco son de Carlos Osinaga y la masterización de Yonan Ordorica. En el apartado visual, los dibujos son de Joseba Ponce y Pablo García, mientras que el diseño y la maquetación son Son de Imanol Uriza Y es que Se Satek ha vuelto Con 10 canciones, lo dicho Bajo el sello Bomberenea e El álbum Inhoish e Gindugun Discolik Y si te parece, ahora en el programa Euskal Música Vamos a bailar y vamos a disfrutar Con dos de los temas incluidos en ese su álbum Es Saitus Yasan Y Shamiñaren Ederra Y la marcha que nos trae esta banda, Sesatec, una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música y desde el primer disco, pues nos ha hecho bailar. Ahí estaban dos de los temas, Esaituz Yassan y Saminaden Ederra. Y nos vamos ahora con ostopak Gainituz, que es el primer trabajo discográfico de la formación de... Sofocaos, y es que vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este álbum que sacaron en el verano del 2015, más concretamente en agosto, un álbum compuesto por siete canciones y después de escuchar uno de los temas incluidos en ese álbum, pues iremos con la entrevista a los componentes de la banda, ya que los tenemos por aquí, por el programa de Buscal Música por Berriozar y Ratia para contarnos mucho más sobre esta banda, sobre la banda Sofocaos Borroca es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el primer trabajo discográfico de esta banda de Sofocaus. El CD lleva por título Stoppa Kinditus y contiene siete canciones para hablar de la trayectoria de la banda. Para hablar un poquito del primer trabajo discográfico que han editado De los conciertos que ya han realizado Y, mu y de muchas cosas más Tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia En el programa Euskal Música a Los cuatro componentes de la banda Es decir, a Andoni, Oyer, Alain y Asier Arracha el león a los cuatro Arracha el ah, león eh, Vamos a hablar un poquito sobre los inicios no Vamos a empezar desde el principio Cómo se forma, cuándo se forma Sofocados Bueno, pues esto lo vamos a contar un poco entre todos ¿no? <risa> a ver. Eh, Bueno, éramos Andoni, Asier y yo Eh, ...de clase... ...y pues bueno... ...fue la idea de Andoni un poco... ...montar un grupo ¿no? ...entre los tres... ...y luego da, da la casualidad que Andoni conocía a Alain... ...que toca la batería... ...y bueno... ...y empezamos a quedar y así... ...y pues hasta ahora... ...bueno estuvimos tocando... ...bueno ensayando un montón... ...tocando versiones y así... ...bueno de tres años... Eh, sí sí... ...más de... ...ya llevamos... ...tres años más... ...bastante ya casi cuatro... Y bueno, estuvimos tocando versiones hasta mucho tiempo Hasta ahora que hemos sacado el disco Y bueno... Y hasta ahí, aquí estamos <risa> eh, Sofocados es el nombre que ha avisado a la banda ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? Pues bueno. eh, estábamos en un ensayo Y vamos ya tiempo, ¿no? Sin saber qué nombre ponerle al grupo Eligiendo y, eh, entre unos cuantos Sí, ¿no? sí un eh, muchos nombres feos Pero bueno, al final Realmente igual... Realmente fría este. Igual... <risa> Igual pusimos al final el más feo, pero... No sé, pero bueno... Pero el yo, que más gustaba, no sé. Sí. Llegamos y... Bueno. Algo que destaque. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante la formación, ¿algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis por ahí? Pues en nuestros comienzos, las versiones y así, la mayoría hacíamos de barricada y grupos así. Pero luego ya nos nos dio más por el punk y así, un poco más en euskera y eso. Uh -huh. Y pues descontrol, arcada social y... Esas cosas Y al final, pues más o menos A base de eso sacamos sí. eh, Como bien habéis comentado al inicio Ya tenéis unos años recorridos Tres, casi cuatro, como os ofocaus eh, ¿Cuándo os disteis cuenta o cuándo tuvisteis Las ganas de sacar adelante este disco De, sacar, de entrar en el estudio de grabación Y decir, vamos a grabar un disco ya Pues... Cuando nos empezamos a aburrir con las versiones Eso es. Bueno, ganas teníamos ya sí, unas cuantas no sí. que era imposible ya, meterse en el estudio Porque al final, para cuando nos juntamos ya, el... Somos cuatro, cada Eso uno es. tiene cosas que hacer Llevábamos pues un sí. año así Pues ya dijimos llevamos un año tocando versiones y dijimos Vamos Hasta a hacer aquí. un disco, empezamos a hacer canciones Pero luego ya para cuando grabamos el disco ya pasó Casi Dos años y pico Y sí. Y bueno, pero lo grabamos cuando tuvimos la oportunidad de ensayar bien las canciones Y, que y cuando no las sabíamos bien eso, es la cosa y el dinero también eh, ¿Dónde se suele juntar Sofocados para ensayar? ¿Y cuántos días a la semana los podéis hacer? Eh, pues nos juntábamos antes en el, en el Arrobi, en el Centro de Juventud de Anshwain Pero luego, bueno, al final acabamos ensayando en on-off uh -huh. Y eso... En momento estamos de sí, sí. Y... buscando algún local o algo. Ahora vamos a mirar en el Gasteche de Ansain, que ah. se va a abrir ahora este año y entonces a ver si podemos hacer ahí una salida con un par de grupos más de, Eso de es. del pueblo Y la ponemos, la ponemos guay, a ver sí, si sí. eso, ¿El grupo de influencia es Unswine o es el de la Rochapea? Eh, <risa> eso hay que discutirlo, ¿no? <risa> bah, sí, el grupo es de Unswine sí. pero, bueno. En general, sí Yo, por ejemplo, yo soy de la Chantrea, Alain de la Rochapea uh -huh. Pero bueno, luego, como los otros dos son de Unswine, pues ya somos mayoría ya <risa> claro. sí, es, con, con eso contamos <risa> eh, Si tenéis algún concierto, ¿ensayáis más? ¿O seguís la misma, por decirlo de alguna forma, monotonia? Pues eso según también el tiempo, pero normal, pues intentamos ensayar más cuando hay algún concierto o lo que sea, pero yo creo que cuando más hemos ensayado ha sido para grabar el disco, porque un, si tienes fin de semana así, fin de semana así, conciertos, si tienes muchos conciertos, al final es como si ensayaras cada concierto, entonces pues tampoco hace falta mucho darle, ¿no? Eh, antes de hablar de este primer disco, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios, el primer día de ensayo, digámoslo así, de Sofocados hasta la grabación de este disco un poco, la evolución que habéis dado en estos cuatro Hostia. años? Joder, pues, primero coordinación. Y que el primer día de ensayo no sabíamos quién iba a cantar aún. Sí. <risa> pero, sí, hecho, me encasquetaron pues, a mí es. el espapel, pero... Me costó, me costó, pero al final... Ha dado claro, los frutos eso. Eso. Además eres la persona que menos lleva encima al escenario Con un micrófono te vale, ¿no? O llevas algo más Llevo la guitarra también no no sé. Pero bueno, eso Íbamos a hacer pues guitarra, guitarra Bajo batería Y luego la cosa era el cantante Y yo no quería, me decían Tú, tú, tú Y probamos el ensayo Me Pues bueno, pues así El disco ya está la calle Desde este verano eh, Contarnos un poquito Cómo fue el proceso de grabación del disco Cuánto tiempo habéis estado eh, Alguna anécdota que contar por ahí Pues empezamos primero grabando una canción y solo una grabamos al principio y vi, vimos que nos gustó y así y ensayamos todas las demás y en verano, a principios de julio empezamos a grabar y nos tocó ahí con San Fermines y así entonces, bueno, hicimos lo que pudimos ahí para grabar San Fermines <risa> a duras penas, sí, sí. pero bueno yeah. y eso, Después, en un par de semanas así ya grabamos todo el disco y ya muy bien ¿Alguno se quedaba dormido en el estudio? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde lo habéis grabado? <risa> en Akira, en Akira Studios, en la chantrea uh -huh. eso Vamos a darle aquí un saludillo a Dani, eso... que es un fino sí, sí. <risa> eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías, en la maquetación del CD? Eh, sí, bueno, el, eh, nos ha ayudado mi hermana en una canción Se llama la de Borrocari e Y eso, pues eh, mi hermana, pues, encima esta fue la primera canción que hicimos. O sea, sí. la que grabamos fue la de Betico Arquilla, pero la, la que hicimos fue la de Borro uh -huh. Y le gustó mucho a mi hermana y pues, y quería cantar una parte y pues eso, pusimos uh -huh. eso. Y luego, bueno, el disco Así, la mayoría, bueno, la idea tuvo un amigo de Alain de la portada que también le damos recuerdo es. desde aquí a eh, Unai eh, y, y eso y, y de ahí pues luego saqué yo hice la portada ahí con la idea de Unai y luego lo demás también hice yo pero no pues yo creo que salió bastante bien encima va a quitar no sé Para que no cueste tanto dinero contratar a alguien Para que te haga todo Y o al sea, final Todo en casa, ¿no? sí. Para evitar gastos Casero eh, Hablando un poquito De las letras de las canciones ¿Qué queréis expresar Con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Pues las canciones Un poco Yo creo que hemos hecho Un disco un poco político De alguna forma Y queremos más que nada eh, Denunciar Pues, por ejemplo, la situación policial que hay, luego también la situación que tienen los presos en Euskal Herria y también, pues, eh, la situación que han pasado, los que han pasado la tortura, esos presos, más que nada, y luego también para un poco pro promocionar Euskal Herria, ¿no? Y para... que hace pa, falta? eso Es que para pa decir que somos oscaldunes y que hay que estar orgulloso, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Quién es la persona encargada de componer la música, las letras? Eh, todo ayer todo year. Sí. soy Hago yo, suelo hacer siempre la música, me pongo en casa, me inspiro lo que sea, luego hago las letras y luego pues les enseño a estos en el ensayo las canciones y según alguna cosa que quieran cambiar lo que sea, pues eso. Vamos cambiando un poco y en ah. cuanto nos gusta a todos, cuando lo vemos todos bien, pues decimos aquí, la dejamos aquí la hacemos así. Mm -hmm. Eh, antes de hablar, si os parece, de los conciertos De los directos, eh, vamos a escuchar Otro de los temas incluidos en este CD eh, ¿Cuál elegíamos ahora? ¿Cuál pues Betico Arria aquí tema con el cual se cierra lo que es este primer trabajo discográfico de la formación Sofocaus, que están por aquí por los estudios de Berriozar y Gratia, por el programa Euskal Música, para presentarnos este su primer larga duración, Ostopak Gain Seguimos con la entrevista y vamos a hablar, si te parece ahora un poquito de los eh, directos eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Incluís los temas? ¿Tenéis versiones? Mira, pues solimo, bueno como hemos hecho un disco de siete canciones, pues nos dimos cuenta que no nos daba para hacer un concierto entero Entonces, pues hacemos pues metemos una canción nuestra, luego una versión, una canción nuestra, vamos así. Y bueno, y solemos tocar algunas de las versiones que tocábamos antes, descontrol y así, más las nuestras. Y eso, y a veces igual cambiamos alguna versión o lo que sea, pero en el momento... Entonces, normal metemos alguna versión así también Y quitamos alguna otra y ah, eso Vamos alternando para que se haga más ameno eh, ¿Habéis dado muchos conciertos ya En estos cuatro años? Eh, sí, <risa> bastantes yo creo Sí, sí Hemos estado por toda Anafarroa Más que nada estuvimos una vez en Guipúzcoa En Escoriacha, que por cierto fue una experiencia Increíble Nos cogió el, la, el público con pff, Unas ganas del copo Nos estamos flipando Sí mm -hmm. Y, y eso, pero más que nada en Bastán más que nada, Bueno, en Iruña Bastán, Sacana y así Y bueno, hemos estado repitiendo en algunos sitios Luego siempre algún concierto nuevo Que no queremos rechazar porque Siempre es bueno Nos darte a conocer En sitios nuevos entonces todo es eso ¿Eh, ¿Os acordáis cuándo fue el primer concierto que hicisteis? Sí, claro <risa> En el pues, mismo sitio que presentamos el disco Eso es, en la Bicupe Bicupe El Cartea de Unswine Uh -huh. O sea, ese concierto fue... Encima fue un, un primer concierto que estuvo bastante bien no había gente... Ojalá serían todos así <risa> eh, Para contactar con la banda, para la realización de conciertos Facebook, página web, eh, Twitter, teléfonos de contacto Lo primero, lo más importante, que la gente vea lo, las canciones en YouTube uh -huh. Y luego, aparte, tenemos una cuenta de Twitter Y ahí pone nuestros números y el email y todo Que es arroba eh... sofocaos <risa> ya, ya está, está. Eso sofocado, en minúscula y ahí, Que nos sigan eh, De los 7 temas que se incluyen en este disco Os topo a kinditus eh, Personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que ahora Una vez salido el disco, más a gusto Os habéis quedado con él? Pues igual... O os topo a como... O, sí. igual o la... borroca, no sé borroca sí, Es que arico, no sé, en realidad nos gustan más o menos todas Todas, pero... todas <ríe> Tan Sí Pero bueno, para mí está en Ciñeda sí, es... es de todas es un poco la que más sí. sí. me gusta. Sí. Para mí Borró Cogará y Pagó, posto... por ejemplo, sí, eso. Ah, a mí Hombre, Sí, la más así potente es la de Betty Guarría, sí. pero eh, las dos más potentes ya de Betty Guarría y el Topo. Ya la hemos escuchado Habéis editado un videoclip del tema Stopo a Caindy tema que da título al disco. Eh, contarnos un poquito cómo surge el videoclip, dónde fue grabado, cuánto <ríe> tiempo estuvisteis... Hay risas, o sea, que lo habría pasado genial, pues Mejor ¿no? que no pregunte. Bueno. <risa> <risa> Fue así un poco idea casera, pues, no sé, tocábamos... Pero un para otro, ¿eh? Fue, o sea, tocábamos en Aritzkun uh -huh. y, pues, dijimos, vamos a grabar el concierto, no sé qué, y, pues, íbamos a grabar el concierto y en el trayecto de aquí a Aritzkun, pues, vamos a grabar un poco el camino así en el coche y tal, no sé qué. O sea, nos dejó a Mayor... ¿Cómo no vamos a hablar a Mayor, <risa> de la Mayor? A Mayor de Jaramoniquez, nos dejó una GoPro que tenía en casa grabamos ahí un poquillo las cosas un y, poco bueno, el ambiente eso fotógrafo. ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Eh, pues ahora es que de normal solemos llevar los, los conciertos para vender, uh -huh. más que sí, nos acordamos, claro, sí. porque también hay muchos que no nos acordamos. Y eso tenemos, por ejemplo, en La Rico de Mendillorri, ¿no? En el Zocoa de La ah, Rochapea, en Saldico, en Ansoai, eh, en el La Rico de Iruña, ¿no? Sí y Carri el Carter también Carriquiri. tenemos alguno y en el Intza, en el Bar Intza de Elizondo. Uh -huh. eh, ya que vuestro estilo es el punk rock, eh ¿cómo ves la situación actual de este estilo de música aquí en Euskalerria? En Euskalerria lo veo bastante bien. Por no decir muy muy bien. O sea, yo creo que en Euskalerria el punk rock y el ska más que nada son lo que más sale, ¿no? ¿Eh? Lo que más sale, ¿no? Sí, Se escucha y sí, sí. y vive, sí. Eso es. Y... Sí, yo creo que donde manda el punk Es en Escalería Porque en el mundo En el mundo hay, pues, hay grupos de todo tipo Pero no hay ninguno exactamente que mande Entonces... ¿Y algo que me haya dejado que queráis decir Para ir terminando con la entrevista? ¿Alguna historia así? Una pues... historia... Ah, pues, joder, tenemos muchas <risa> <Es> que... <risa> Al final tanto tiempo juntos ¿Cuántos ah, pues? conciertos de así tanto tiempo juntos? Ah, sí, pues tenemos... también vamos a darle un saludo a Andrés, que nos apoya ah, claro, también, claro. cuando nos ha faltado Andoni o que sea, no ha podido tocar algún concierto, ha tocado con nosotros Andrés, como no a mandarle un saludo, que nos ha ayudado mucho sí. Y el 22 tocamos ah, en, en Iturrama con Jara Moniquez. Eso es, en el Diablo en Cero, en el frontón sí, sí, hacia las 7 de la tarde o así tocaremos Ah, y bueno y conciertos, todavía no sabemos fechas claras, pero tenemos en Olasti, en La Culta y ya creo. De momento sí, no sé si había alguno más, pero todavía no seguro. Pues eh Andoni Oyer, Alain Asier, es que recasco por Avenida. Sí, o suerte con el disco, que ya lleváis rodado desde el este veranito del 2015. Mi y es que claro. a ver si pronto nos vemos con nuevo disco porque tenéis ya temas, ¿sí Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. algo hay, algo hay. Y con idea ahí. Estamos cocinando ya. Pues si os parece con cuál Se huele. con cuál tema cerramos lo que es el Va, con esto poaq, con esto poaq Bartenak kuak Videak pillatuz Vide makoi ze kostoak Hostiak aitituz Ik ez badakitzeregi Ide yakutzak gol ditu Bakaz guztietatik Nikazten badogo Borregatik Desaprendizu esta que hemos realizado la formación Sophocaus, Antoni, Oyer, Aline y Asier. En este verano del 2015 han editado lo que es su primer trabajo discográfico, Ostopo a Kinditus, y hoy han venido al programa Euskal Música para presentárnoslo. Pues nosotros, que con la entrevista vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Hemos escuchado a Gosategui, a Encore, a Lauroba, a Eskean Cristó y a Sesatec, y hemos hablado con Andoni, Oyer, Alain y Asier, los cuatro componentes de Sofokaos, con ese álbum Ostopo Kinditus. Y con ellos nos vamos a ir. Más concretamente, nos van a ir con un tema que tiene colaboración la colaboración de garasi goyenche nos vamos a quedar con el tema borroari ekin otro de los temas incluidos en este primer larga duración de la banda sofo pero recuerda que el próximo jueves aunque sea 24 de diciembre Nochebuena aquí estaremos una semana más Con Euskal Música Ya que el próximo jueves Haremos un programa especial Dedicado al Atorchu Rock Que se va a celebrar el sábado 26 En Atarrabia Eso será, lo dicho, dentro de 7 días Hasta entonces, ya sabéis lo que tienes que hacer Disfrutar de la música local La música que se realiza en Euskal Herria. En 7 días, vuelve Euskal Música Con ese especial dedicado al Atorchu Rock Hasta entonces, un saludo, agur Música Injustizia Ture itzak esturriak atzenduko politiko Iokabea turek ostentote korrontatuz Euskal herdea Mespentsatuz dute askotan Esan dugu pacienzia hasuen jatorria defendatu doro oskaduna gare la haketa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 busca Música en las redes sociales Berriosar y Ratia en el 100.8 de FM